La saludamos de c h i n g a z a Estéreo. Muy buenos días. Muy buenos días y un saludo caluroso de parte de la revista Aventuras Extremas para los habitantes de Fomeque y la c h i n g a z a Estéreo. Nos encontramos participando de este evento el día de hoy, viendo、eh, una participación multitudinaria excelente. Hace un día estupendo, la gente está feliz en la actividad que se está realizando hoy día aquí en Fomeque. Y bueno, la idea es poder hacer、eh, participación en, en esta actividad. y Y pronto verán imágenes de este certamen en, en la revista Aventuras Extremas para la edición mes de agosto. ¿Habías visto tantos Nissan juntos? En mi vida, en mi vida había visto、eh, lo que estoy viendo hoy. Me parece una actividad estupenda y por eso estamos aquí, porque consideramos de real importancia nuestra participación en un evento como este. Bienvenida a Fame, que bienvenida a Chingaz Estereo. Muchas gracias y un abrazo. Saludos.